Si podemos escucharte nosotros y vos escucharnos a nosotros. Te escucho bien, Ángeles. Muy bien, perfectamente. Bueno, te salvaste de escuchar algunas cosas que dijo Hernán Salinas, como por ejemplo, que como tenés el pelo corto, espera que te lo hayas cortado por propia decisión y no que te agarraron las huestes de Bolsonaro y te cortaron el pelo. No, peor que eso. Fue ah. la mujer que me cortó el pelo, pero... <risa> Bueno, está es una historia conocida entonces, son historias conocidas. Muy bueno, bíblica, no Ángel, es una historia bíblica, bíblica. Exactamente, exactamente, cómo no que lo es. Bueno, te digo Plinio que nosotros hemos estado con una mañana con mucha historia de distintos momentos de nuestro país y que nos ha llevado en este último rato a hablar de las cuestiones regionales, hablando de cosas que pasaron en el Uruguay en 1972 y decíamos que... Había que tener en cuenta el papel de Brasil, el papel de Argentina, bueno. Y hay un oyente acá que nos dice, quiero recordar que el golpe de Brasil fue iniciado desde Paraguay, ya que fue el primer golpe en 1954 por el general Stroessner, qué coincidencia cuando en el 2 de febrero del 89 le dan el golpe, Brasil le da asilo a Stroessner, dice un oyente del barrio Brazo Oriental, que se llama Edgardo. Pero bueno, están entrelazadas las historias de nuestros países y de nuestros pueblos, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Si uno mira la historia trágica de, de América Latina, va a ver que hubo el ciclo de, de colonización, después de independencia, de vida neocolonial, bueno, ahí más reciente. ¿No? la ola de golpes, después la ola de redemocratización, la ola neoliberal, entonces cada uno es uno, pero sí tenemos una historia muy sí. intrincada. Sí, y yo me acuerdo estando en el movimiento estudiantil en los 70, que se hablaba mucho de Brasil, que venía más rápido que Uruguay y que Argentina, y que hablaban de la tortura. La primera vez que escuchamos hablar de la tortura era porque la estaban andando en... en Brasil, y venían a, a enseñarle a los uruguayos a torturar también, ¿no? Junto con Sin duda alguna, con expertos norteamericanos. Es, sí, aprendieron con los americanos en Panamá, pero después los militares brasileños hicieron el trabajo sucio de exportar la técnica por América Latina, sí. particularmente en Uruguay y en Chile. Es verdad. Una vergüenza que un día... habrá que de ser resgatada. Sí, porque además cuando se habla del plan Cóndor, Brasil no está en el plan Cóndor. Sin embargo, están sí. en el nacimiento. Sin duda alguna, sí. Aquí en Brasil varios argentinos, yo tengo noticias, fueron secuestrados por la, digamos... las fuerzas de represión brasileñas y devolvidas a Argentina. Sí, sí, sí. Nosotros abrigamos un compañero argentino en la casa de mi papá durante meses sí. y el compañero temía ir a la, a la esquina a comprar cigarrillos porque hablaba del plan Cóndor. Eh, claro. y yo me recuerdo que yo era muy joven, estaba en la universidad y pensaba, yo creo que Gallo se exagera un poco. Uh -huh. Pero la realidad es que cuando finalmente le dieron pasaporte y fue a Nicaragua, él le pidió a mi papá un último uh, favor, que no saliera del aeropuerto hasta que el avión saliera del suelo. Bueno, y la Policía Federal lo agarró dentro del avión, sí. pero no lo prendió. Lo devolvió y tuvo que quedar más unos 15 días para que tuviera licencia de salir. O sea, estaba así en observación. muy cercana de la policía brasileña y sabía lo que pasaba más que nosotros que todavía no teníamos esa conciencia tan fuerte de la presencia del plan Cóndor en Brasil, no hay exacto. duda alguna Exacto, exacto y uruguayos también fueron secuestrados en Brasil, y la historia continúa, ¿no? la historia continúa Sí, Plinio y viniendo al, al presente eh, que hace dos semanas que no hablábamos contigo Eh, queremos hablar primero, acá en Uruguay ha pasado a estar como prioridad el tema economía, ¿no? Eh, en común con toda la región, la inflación que va aumentando bajo el pretexto de la guerra, de los costos que genera la situación en, en Ucrania. Y leemos datos de Brasil también, eh, que hablan de la inflación en alimentos de canasta básica que habría llegado a 21% en un año. el tomate que aumentó 95%, el café 65% y por otro lado Bolsonaro anunciando un ajuste de 5% de los salarios de los funcionarios públicos federales. Sí, bueno, primero hay una discrepancia muy grande entre el, la magnitud de la inflación y, y, y la, la, digamos, el carácter muy reducido de la, del reajuste. ¿no? que es el producto, Hernán, de una huelga muy fuerte de los funcionarios del Servicio Federal Brasileño. Tenemos el Banco Central en huelga, tenemos la Receta Federal en huelga, en, en, y son varios sectores en huelga. Lo que quiere Bolsonaro es ver si, digamos, si desarticula las huelgas, pero parece que no le va a resultar bien. Esta inflación, es bueno que los oyentes sepan, es una inflación que tiene dos causas básicas, estructurales. ¿no? Uno es la situación mundial, es una mm. inflación mundial, ya lo discutimos aquí algunas veces, pero la otra es el modelo agroexportador de América Latina. Mm. Porque como tenemos mucha tierra, pero producimos para el mercado internacional, no producimos comida para la gente interna, Y los precios quedan todos vinculados a la variación del dólar. Entonces, esto, ¿no? Y de los precios internacionales de commodities. Entonces, esto deja nuestras economías muy, muy vulnerables. Y esto no será, no cambiará de manera estructural si no se cambia el modelo económico. Eh, sí, acá además está... apelando a medidas, algunas anunció el, el gobierno, te comentamos Plinio, porque siempre nos interesa también tu visión de economista, eh, el gobierno uruguayo apeló a medidas como de abaratar, el, eh, exonerar de algún impuesto del IVA al asado, a esa comida tan típica, ¿no? ese corte de carne tan típico de nuestro país, y algunos otros productos, a su vez están apareciendo otros sectores políticos que lo que están planteando es eso, exonerar de, de impuestos por algunos meses algunos productos primarios, pero no, no se va a más, ¿no? ¿En Brasil están surgiendo algunas propuestas de cómo enfrentar la inflación? No, ninguna propuesta aquí efectiva del gobierno, pero digamos propuestas efectivas. Hay propuestas similares a esas, que son digamos paliativos temporarios. Claro. Como estamos en periodo de inflación, entonces Bolsonaro baja la, las tasas de los impuestos en algunos productos, pero para ver si maneja la situación. Pero esto todo no, no no ataca la causa del problema y no va a solucionar la inflación porque es una inflación estructural más fuerte ¿no? que viene del, de la de la desorden internacional. ¿no? Se hace un sistema global, todo articulado y de repente se dice no ahora vamos a una desglobalización sale Rusia con Ucrania queda con otros problemas y, y bueno y la, y la covid también des, eh, provoca digamos desarticulación en las cadenas productivas y todo eso es la causa y se quiere entonces combatir una enfermedad grave con una digamos un, un paliativo cualquiera engaña el pueblo por poco tiempo pero no por mucho claro ni que hablar que ninguno de estos gobiernos se anima a imponer eh, a un control no estatal de precios de por lo menos de productos básicos o aquí había propuestas de izquierda te imaginas en un país donde la carne es tan importante de que hubiera un frigorífico estatal que impusiera otros precios no para la carne o un servicio de de mercados este, populares, digamos, también donde la gente pudiera acceder a esos productos a otro precio, dentro del capitalismo, estamos hablando de todo esto, ¿no? Pero lejos de, de, de, de acercarse a esas medidas. Argentina ha tomado algunas otras como obligar, Plinio, a que una parte de, de los productos ¿no? de carne de exportación obliga, se, se obligue a vender eh, dentro del territorio nacional, por ejemplo. Eso sería lo, lo mínimo, ¿no? Que el Estado tuviera estoques reguladores mm. mínimos y que tuviera alguna proporción mínima que, de, lo, de las mercancías para el mercado interno. Pero el problema se, solo se resuelve eh, si se cambia el modelo económico, ¿no? Mientras no cambia el modelo, quedamos siempre, digamos, corriendo atrás del problema y tratando de medir. arbitrarias y circunstanciales para ver si atenúa el, el, el impacto de, de, de nuestra vulnerabilidad sobre los trabajadores. Otra medida que sería importante es una política de reajuste de salarios que fuera automática, o sea, uh -huh. si la inflación de los alimentos llega a un determinado nivel, lo correcto sería que los salarios automáticamente fueran reajustados, ¿no? Pero para esto sería necesario un otro, otros gobiernos, otra correlación de fuerza, otra disposición de lucha de los trabajadores. Mm. Hablabas de las medidas que, que no hay eh, mucha diferencia, pero hay reacciones desde, no sé, desde la oposición política, desde el campo popular, eh, movilizaciones, algún tipo de reacción frente a esta realidad de, de inflación. Mira, uh, hay muchas huelgas, entonces estamos en huelga de los una huelga muy fuerte de los trabajadores de limpieza de la ciudad de Río, huelga de los trabajadores, de, de los educadores de la red municipal de, en varias ci ciudades, huelga que ya hablé de los funcionarios públicos, entonces hay mucha huelga, hay mucha, pero no hay una unificación de estas huelgas Y en esto juega un papel importante el PT, porque reciente, eh, hace creo que la semana pasada, Lula reunió con la central única de los trabajadores y dio una declaración que yo creo que no fue para los trabajadores, fue para la burguesía. Les dijo que que no vale nada hacer manifestaciones y, y hacer paseatas en Brasil, que eso no resuelve nada y que nadie le da la mínima pelota a esto. Y que lo que importa es, lo dijo directo, y que lo que importa es presionar los diputados. Entonces que se destaquen algunos militantes que vayan a la casa de los diputados a presionarlos a votar. Bueno, una declaración desastrosa por todos los lados. Pero, ¿por qué dijo eso? Porque él insiste en la idea que va a ganar las elecciones sin movilizaciones de calle ¿no? que es para ver si la burguesía lo acepta y, y, y lo sanciona no, no, no, pero yo creo que es una um, una estrategia peligrosa la última encuesta de opinión pública aquí de las elecciones en Brasil, muestra que Bolsonaro se recuperó de manera muy fuerte ahora está no, en la primera vuelta nula con 40% pero Bolsonaro ya tiene 35% de los votos. Se acerca, se acerca, Siendo que los otros candidatos tienen nueve, y de estos otros, la mayoría es gente de derecha. O sea, Lula continúa ganando en la segunda vuelta, 55 a 45, pero esto no es tan, digamos, tranquilo como puede aparentar. Es una margen muy estrecha de votos, Y yo creo que si Lula no hace una campaña de movilización en las calles, Bolsonaro, que tiene mucha plata, que maneja las redes sociales y que todavía tiene parte importante de la del apoyo de la burguesía, puede hacer que el juego quede complicado. Estaba mirando las resoluciones del directorio nacional del PT, que se reunió el 13 de abril, hoy es 14, así que esta se aprobó ayer, Y son tres puntos, eh, la formación de una federación de partidos con el PCdoB y el Partido Verde, las propuestas de estatuto y carta de programa de la federación que le van a presentar al PCdoB y al Partido Verde, y como tercer punto, coalición nacional con el PSB para las elecciones presidenciales y Geraldo Alquim, para componer como candidato a vicepresidente la boleta que va a encabezar Lula. Estos son los tres puntos. Eh, como diciendo, va al MIN, pero va también el PCdoB. Sin duda alguna. No, Hoy día también el PT eh, anunció la revogación de la reforma de, del trabajo de Temer, lo que es una buena medida. pero eh, todo todavía muy insuficiente. ¿Y por qué él hace esto? Porque todo es un conjunto. El va a la central y dice, ustedes no vayan a las calles, ¿qué quieren? Que revogue esto. Bueno, yo lo voy a revogar, pero todo por arriba. Entonces, Lula hace una opción de hacer todo por arriba con, con acuerdos, con negociaciones eh, en el piso superior. Es una estrategia que puede que, que le resulte. Pero yo creo que es peligrosa porque lo que la burguesía teme es el pueblo movilizado en la calle y con banderas muy claras. Y si Lula no hace esto, queda en la mano de esta gente y es increíble que un hombre con la experiencia que él tiene y que ya fue ¿no? con la condena que viene de salir, eh, tenga tanta confianza en los eh, dueños de plata aquí de Brasil. Tenemos que cerrar, Plinio, ya estamos <coughs> pasados del mediodía. Eh, eh, hay mucho para seguir analizando de la realidad brasileña, por supuesto, en este, en este proceso. Sí, y esta semana, que es la semana de turismo, ¿ahí cómo es? Aquí ya está todo paralizado. ¿Cómo es ahí? Aquí, aquí también es un feriado importante y, eh, y se para todo un poco para, digamos, visitas familiares. Sobre sí. todo en este periodo de, de COVID, que la gente está muy... distante y, un, sí. y ahora un poquito más normalizado. Exactamente, bueno. Abrazo Plinio, hasta la semana próxima. Fuerte abrazo a los amigos de Radio Centenario, siempre un gusto hablar con, con ustedes. Hasta el jueves.